Auspicia informativo, Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y ovinícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023.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 Las comunidades indígenas de Jujuy llevaron su reclamo al Congreso Nacional. Los referentes de las comunidades del tercer Malón de la Paz pudieron expresarse en la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados que preside la legisladora del Frente de Todos, Paula Penaca. Los comuneros denunciaron las violaciones de derechos humanos del gobierno de Gerardo Morales, rechazaron la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy y reclamaron la creación ...de una comisión investigadora. Vamos a escuchar al referente Armando Quispe. Estamos de acuerdo con la creación de una comisión... ...que investiguen todos, todos estos hechos de violación... ...en la provincia de Jujuy. Pero además queremos dejar sentado... ...que el gobierno de Jujuy ha continuado... ...con esta persecución, con amenazas... ...con el armado de causas... ...y queremos que él, esta comisión haga una denuncia ante los organismos internacionales correspondientes respecto de estas violaciones. Nosotros hemos recorrido más de 3.300 kilómetros en este tercer Malón de la Paz y queremos que se actúe de manera urgente en esta violación de los derechos. No hemos hecho este camino solamente por caminar. Además tenemos que recordar que nuestras comunidades, nuestros hermanos, están haciendo permanencia en las rutas de Jujuy bancándose vivir sobre las rutas hace más de 40 días ya. Y es increíble que no haya un gobierno que tenga oídos para escuchar a su pueblo. Armando Quispe, vocero de este tercer Malón de la Paz. En declaraciones que hacía en la comisión de peticiones, poderes y reglamentos de la Cámara de Diputados Y luego de hacerse oír en el Congreso Las comunidades participaron de la tradicional ronda de los jueves De las Madres de Plaza de Mayo Hoy al mediodía darán una conferencia de prensa en la Plaza Lavalle Frente a la Corte Suprema Donde se mantienen en vigilia permanente Farco reiteró su reclamo de que se entreguen licencias a las radios comunitarias en los grandes centros urbanos. Lo hizo el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan de Luz, durante la audiencia convocada por la Defensoría del Público en San Salvador de Jujuy. El referente de Farco también reiteró la propuesta para que haya una ley que garantice una justa distribución de la pauta publicitaria oficial. Estamos eh, en una ciudad justamente que es zona de conflicto, por ende... Es muy difícil el acceso a licencias, por no decir imposible, lo cual en, tiempos, en términos reales y concretos es una eh, coerción de la libertad de expresión, sin ningún tipo de dudas. El Estado interactúa con estas radios de todas las maneras posibles, salvo directamente con la especificidad del medio. Es como si una persona interactuara justamente con el Estado y no le diera el DNI. Exactamente lo mismo es el caso de la voz del cerro, eh, que tiene una trayectoria... De radio que comenzó en la década del 90 Y al día de hoy no tiene posibilidades de participar de un concurso Frente a esto, para también ser operativos en las propuestas Proponemos que se haga una eh, normalización del espectro radioeléctrico Las zonas de conflicto para los medios comunitarios Que creemos que es muy sencillo de realizarlo Y también paralelamente una actualización del Censo 2015 eh, o, o bien llamado monitoreo y empadronamiento de medios comunitarios Que lo que hace por lo menos es una suerte de reconocimiento de lo que hay El Estado puede tardar en aplicar su normativa, pero tiene que por lo menos eh, blanquear que conoce con quién está interactuando. Si no, se da una situación realmente muy, muy complicada y lamentable en términos reales. Por otro lado, eh, también agradecemos la, el trabajo de la Defensoría por el tema de la pauta publicitaria. De una audiencia que recuerdo que estuve muy, dura, eh, muy duro en, en la participación por la pauta hace dos años. Ha habido mejoras, esto hay que decirlo pero la solución es una ley nacional de pauta, finalmente para que no quede a discreción de la visión de gobierno. El presidente de Farco, Juan de Luz, también propuso que la Defensoría del Público preste atención a las expresiones de funcionarios que tratan como terroristas a las personas que participan de protestas sociales, como lo hicieron en Jujuy el gobernador Gerardo Morales y sus funcionarios. Para cerrar, es importante que la Defensoría pueda hacer un monitoreo de las expresiones públicas que han tenido funcionarios y funcionarias al calificar de terroristas, extremistas y sediciosos. Eh, no solamente a los comunicadores y comunicadoras, sino estamos hablando acá también, obviamente, eh, a las personas que en general se han manifestado. Eh, realmente es alarmante porque, como sabemos, en un clima de tensión social que personas con responsabilidad institucional, en vez de tratar la forma de desescalar el conflicto, Salgan a hablar con estas características Es un problema, es un problema para las audiencias Es un problema para las familias eh, Y es un problema que nos puede llevar a un A una espiral de violencia bastante alto Juan De Luz, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, abriendo la audiencia del noroeste argentino de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en San Salvador de Jujuy, que tenía la consigna 40 años de democracia, es hora de democratizar las comunicaciones. Participaron organizaciones sociales, representantes de universidades y también radios comunitarias como la FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, la FM Raco y la FM San Alfonso de Tucumán, integrantes de Farco, y también la organización Bienaventurados los Pobres, BP de Catamarca, impulsora de medios comunitarios en esa provincia. Milagro Sala, desde su lugar de detención domiciliaria, también pudo expresarse en la audiencia. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. Se realizó en Córdoba el primer foro regional por la aplicación de la Ley de Equidad de Género en medios de comunicación. Allí también participó Farco con nuestras compañeras Laura Carizoni, vicepresidenta de nuestra red, y Emilia Calderón, vocal de la Mesa Nacional. Este es el informe de nuestra compañera Lucía Mancilla, desde Radio Comunitaria La Ranchada. Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias con el objetivo de avanzar en la implementación de la ley de equidad en la representación de los géneros en los medios. Ayer jueves 3 de agosto se llevó a cabo el primer foro para la equidad en medios en Córdoba. La realización del foro se propuso dar a conocer y fomentar un diálogo en torno a la ley 27.635. La propuesta es organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, quien además es autoridad de aplicación de la ley, con el aporte y colaboración de la Multisectorial Audiovisual, Sindicatos de Prensa, Asociaciones Civiles, la Secretaría General de la CTA Córdoba, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, entre otras. La actividad estuvo dirigida a las organizaciones sindicales, empresariales, comunitarias de la Sociedad Civil y Comunidad Universitaria de Artes y Comunicación, como así también previó la participación del Estado Nacional, Provincial Municipal, con alguna injerencia en la materia. Escuchamos a Emilia Calderón, periodista de Radio Comunitaria de la Ranchada y vocal del Foro Argentino de Radios Comunitarias presente en el encuentro. Quienes están participando estamos discutiendo cómo se tiene que implementar esta nueva ley. Esta ley tiene algunas fallas que por ejemplo solo explicita que la ley es obligatoria para los medios públicos y para los medios privados se va a crear un registro donde estos espacios tienen que sumarse con una declaración jurada contando cómo es la situación del género y la diversidad y la participación de las mujeres mujeres y las diversidades. ¿Qué falla con esta ley que los medios comunitarios no no somos no estamos presentes? En ningún momento nos han nombrado que este físicamente. Entonces, desde Radio La Ranchada, desde Farco, estamos participando junto con Laura Carizoni, quien es la vicepresidenta Farco, integrante de una radio en eh, Muchas Voces. Vinimos a mostrar un poco que para los medios comunitarios también estamos presentes y queremos estar presentes en el cumplimiento de esta ley, pero que para eso necesitamos seguir teniendo el reconocimiento del Estado. Al finalizar la jornada del foro, el mismo 3 de agosto, en el horario de 19 a 21 horas, se realizó en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, Santa Rosa, Esquieta. Esquina General Paz, un programa en vivo con asistencia de público organizado por la Radio y Televisión Argentina, la Multisectorial Audiovisual y el Radio Nacional de Córdoba, informó Lucía Mancilla de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. En Rosario encontraron a decenas de trabajadores y trabajadoras sometidos a explotación laboral en una empresa china en pleno centro de la ciudad. Nos informa nuestro compañero Félix García Colombi, desde Aire Libre Radio Comunitaria. Explotación laboral en plena peatonal de Rosario. Encontraron a 32 trabajadores y trabajadoras en condiciones infrahumanas en un local comercial en plena peatonal Córdoba de la ciudad de Rosario. En una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y luego de una denuncia realizada por la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, se pudo descubrir una situación de trabajo esclavo en un local de la firma DD2 de los rubros Regalería y Bazar. La empresa de capitales chinos, que tiene locales en varias ciudades, en Rosario explotaba a personas en plena peatonal de la ciudad. La Organización Sindical Empleados de Comercio de Rosario denunció la situación y además integrantes de la Comisión Gremial participaron de la inspección en el lugar. La Prosecretaria General del Sindicato, Silvina Crossi, contó con qué se encontraron en la inspección. Las inspectoras del Ministerio de Trabajo, como nuestros compañeros que son los que acompañan, eh, ingresaron al primer piso, tiene dos pisos, bueno estaba todo tabicado, tapado como con durlo, con alfombras y detrás de, de, de esos lugares, que era como un laberinto, pudieron arribar donde en una habitación Había 12 compañeros, 13 compañeros sentados en una cama con los pies eh, para arriba, no apoyando e intentando no hacer ruido eh, en función de la inspección que se estaba llevando adelante. Y bueno, allí se, se procedió a hacer un relevamiento completo como se venía haciendo en el local comercial y se arribó a esa, a esa situación. Hechos como este confirman la importancia de las organizaciones gremiales y la lucha sindical el trabajo no registrado y además de las condiciones infrahumanas, o sea, escondiendo a trabajadores y trabajadoras y pensando que eh, se les estaba abonando con una jornada de 10 horas, eh, 5.000 pesos por día. O sea, un valor de 500 pesos la hora. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Una organización que lucha contra el cáncer de mamas reclama que el Banco Central le permita comprar desde China una embarcación, un bote dragón, que se utiliza con fines terapéuticos frente a la enfermedad. Nos informa nuestra compañera Karina Lombardi desde Radio Nexo de Villa Allende. Saludamos a toda la audiencia de Farco. Amazonas Córdoba es una fundación creada hace 6 años en nuestra provincia por y para personas que transitaron o transitan el cáncer de mama. Actualmente atraviesan una fuerte problemática. Luego de haber conseguido los fondos a través de una colecta para comprar un bote dragón en China, el Banco Central de la República Argentina les impide realizar la transacción. Este elemento es indispensable para continuar el tratamiento posoperatorio y paliar las posibles secuelas. Así lo explica Elena Neme, presidenta de la Fundación para el tratamiento posterior de la operación, para poder ayudar a recuperar la movilidad, a fortalecer la musculatura superior. Eh, y aparte, remar con, con pares tiene una connotación muy especial a nivel emocional, Desde la Fundación, en 2020, adquirieron el primer bote dragón de Córdoba que está en el dique Piedras Moras en Alma Fuerte. Es el único que existe en la provincia y como la cantidad de mujeres y hombres que integran la Fundación creció, pusieron manos a la obra para adquirir el segundo bote. Se compra en China, en Argentina no se fabrican, entonces sí o sí lo tenemos que importar, no nos queda otra alternativa. El único que tiene el poder de, de decisión en este momento para darnos luz verde, es el Banco Central, claro. que no nos está dando respuesta. De todos modos, seguimos intentando, no, no vamos a bajar los brazos. Eh, de hecho, hemos iniciado una petición en Change para que la gente uh -huh. se sume, nos apoye, ponga su firma. Para intentar que le habiliten el arribo del bote dragón, desde Amazonas publicaron en su cuenta oficial de Instagram un petitorio de change.org para juntar firmas. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi, de Radio Nexo 93.9, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermes Comunitaria, 106.1.